Y así termina el show. Destino de estar así de esta manera, maestro. Gracias por todo. Gracias por todo. Dale. Sí, muchísimas gracias, por... gracias por todo respeto que estamos retirando. A toda la gente de los chicharros. Si Ese si viene. Sé después le cae al canal y le la chica al que la Y ahora sí. Suena con el que dice. Muchísimas gracias a toda la gente la aguante, es un honor a la comunidad social de Falta y ahora sí, venga, que te dice de esta manera escuchada. 最初のカラーが、そのカラーが知られてた、そのカラー、あ、カラーのゾーン 2、5 カラーキャプチャーの時。あと